a esta hora de la tarde a las 4 y 26 minutos a iba a decir a la casa de los directores de recursos humanos en, en Madrid pues sí, pues a Edipe, a Edipe Centro tenemos a su presidente eh, don Juan Antonio Esteban muy buenas tardes, bienvenido hola, muy buenas tardes me uno a las felicitaciones de Jorge <ríe> bueno, muchísimas gracias don, eh, don Juan Antonio eh, director de recursos humanos de, de ALSA y presidente de de Aidipe Centro, le llamo para que nos resuma don, don Juan Antonio para destacar una sesión que se celebraba la semana pasada, eh, la que no pudimos estar evidentemente por esas felicitaciones que están llegando hoy, pero el, en la que realmente... Eh, todos los comentarios que me llegan eh, no solo desde Edipe, son muy, muy interesantes y donde la comunicación interna ha jugado un papel importante hablando de, de EREs de todo este tipo de, de aspectos ¿nos lo puedes resumir Juan Antonio? Adelante Sí, efectivamente, bueno pues eh, fue una jornada que desde Edipe Centro organizamos eh, en respuesta a lo que entendemos que es una de las eh, de los mayores focos de actividad y de las mayores eh, prioridades que existen hoy para la función recursos humanos, que son los expedientes de regulación de empleo, que tan desgraciadamente están en, en, en los medios y, y en la realidad. Desde el punto de vista eh, pues del contenido, de la asistencia y del nivel de los ponentes, pues fue una actividad muy, muy interesante muy cargada de, cargada de contenido la, la redundancia donde uh -huh. se pudieron hacer aproximaciones eh, pues desde un ámbito global desde el ámbito eh, jurídico desde la gestión de las personas que se van, la gestión de las personas que se quedan, la búsqueda de soluciones eh, imaginativas en los procesos de regulación de empleo, cómo afrontarlos, cómo evitarlos, cómo minimizarlos y, y como digo, todos los, los ponentes dieron su punto de vista eh, pues de un alto nivel de, de experiencia, de creatividad, de innovación y, y de rigor. Entonces eh, efectivamente en ese sentido yo creo que fue una jornada de, alto, de alta calidad eh, y de mucho interés y muchísimas actualidad para todos los que estamos en la funciones desde su punto de vista don Juan Antonio, hemos hablado eh, a micrófono abierto y cerrado en distintas ocasiones yo creo que la, la comunicación no sé qué piensa usted, la comunicación, la comunicación interna está jugando un papel siempre la ha jugado, pero está jugando un papel importante en estos eh, tiempos que, que corren y sobre todo se les está dejando hacer insisto en la, en la afirmación a, a responsables de comunicación interna donde los tenemos y directores de recursos humanos que, que están siendo todo lo creativos que pueden así es, desde luego eh, en estos momentos es más importante que nunca, eh, tú lo decías eh, siempre, siempre lo ha sido pero quizás en estos momentos es que, lo, que lo, lo que rodea a la vida en las organizaciones, es la duda, la incertidumbre, eh, pues los los, los nuevarrones en el o las, las decisiones que son que son complicadas, los empleados quieren saber y las empresas y las direcciones quieren transmitir. Y a partir de aquí, pues surge la necesidad de, de utilizar en toda su potencia una herramienta tan importante tan importante para la gestión de las organizaciones como es la comunicación interna. Evidentemente las direcciones de las eh, compañías, los directores generales, eh, los directores de recursos humanos están dejando hacer, están, están pidiendo eh, del mejor saber hacer de los profesionales de la comunicación porque evidentemente estamos hablando y bueno pues repito las palabras de Jorge, de emociones, las emociones condicionan de, de buena manera los comportamientos de las personas en las organizaciones eh, y por lo tanto pues el, el que el empleado sepa qué es lo que ocurre, qué es lo que va a ocurrir a nivel individual, a nivel colectivo, eh, los planteamientos de empresa, la evolución de la empresa, la evolución del negocio, es fundamental y para eso es necesario una gestión rigurosa y profesionalizada de la información que hacen básicamente los directores y los profesionales de la comunicación interna. Por último, el que le dejamos seguir trabajando Juan Antonio a esta hora de la tarde. Eh, Aedipe, Aedipe Centro eh, como pulmón también de, de Aedipe en toda en toda España. A saber, pues la mayoría de los directores de recursos humanos de toda España se concentran entre Madrid y, y Barcelona. En, en un breve flash, ¿qué, ¿qué ideas tienen pensadas para los próximos meses? Eh, ¿Hacia dónde va esa innovación en AERIPE Centro? Bueno, pues seguimos trabajando en la misma línea que ya hemos expuesto en situaciones anteriores. Seguimos organizando actividades para nuestros asociados que aporten valor. El próximo día 28 de abril, sin más lejos, pues también tenemos organizada una actividad muy focalizada en los procesos de, de circulación y mientras tanto seguimos trabajando eh, en la misma línea de, de colaboración con nuestros patrocinadores y con organizaciones ...con las que tenemos una relación ya muy consolidada, a finales también, a primeros del mes de mayo, vamos a acercarnos a, a Extremadura... en mm -hmm. Eh, puesto que tenemos allí un núcleo de asociados y no queremos, eh, no queremos despedarnos de, de nuestros asociados y queremos que la asociación crezca allí, es un modelo que ya hemos utilizado también en otras ocasiones y junto con Juan Mora, el director de recursos humanos de NH Hoteles y con Juan Manuel vamos a hacer allí la presentación del libro que realizamos tan exitosamente en Madrid y seguiremos eh, extendiendo nuestro ámbito de actuación eh, geográfico y, y con el resto de actividades que, como digo, hasta el momento venimos, venimos eh, poniendo en marcha, afortunadamente, con, con una buena acogida de nuestros asociados. Muy bien, yo no sé, don Jorge, si hay alguna cuestión que preguntar a Juan Antonio o, o lo dejamos trabajar ya. No, no, dejamos <risa> no trabajar simplemente darle en la enhorabuena porque mis, no pude estar por otros uh, compromisos, pero mi, el feedback que tengo de la jornada fue muy, muy bueno. Uh -huh. Entonces, Juan okay. Antonio, pues muchísimas gracias, saludos a todos los hombres y mujeres. De